Vamos a hablar del primer foro que se va a estar llevando a cabo de soberanía alimentaria y para eso lo tenemos en línea a Sebastián Berelegis de Corriente Unida Sur. ¿Me escuchás, Sebastián? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Para la gente como yo, sí. contanos qué es la soberanía alimentaria. Bueno, una definición sencilla sería que tener la soberanía de... elegir qué comer, qué producir en los países, en los pueblos y cómo producirlo y para quién. Básicamente sería una definición bastante sencilla para que se entienda. Eh, ¿Cómo te va? Es Laureano, te habla. Laureano de la Rosa. Perdóname, estaba colgado. Eh, no. Eh, ¿De dónde surge la idea de, de, de hacer este primer foro de, de construcción de, de nuestra soberanía alimentaria? Eh, bueno, esto surgió desde hace unos... Cuatro o cinco meses empezamos con, con esta idea de armar principalmente lo que sería el Frente, y desde ahí, con algunas organizaciones que componen el Frente, decidimos impulsar este foro y también trabajar fuertemente con el tema de la ley de semillas. Entonces, se, se armaron grupos, equipos de trabajo entre estos distintos colectivos y personas que aportan gente independiente, y bueno, entre todos, todas las personas. Eh, le fuimos dando forma hasta que, que bueno avanzamos en lo que por suerte vamos a hacer este 2 de noviembre con, bastantes, con personas importantes que pueden aportar bastante y la idea es que sea algo colectivo, que sea algo diferente a lo que tradicionalmente se hace en los encuentros que vienen personas que eh, digamos, exponen y la gente bien escucha y se va a su casa, sino que esta idea es eh, hacerlo... entre todos los participantes, entre todas las personas, leer documentos previos, llegar al encuentro con mayor información como para que se genere un debate colectivo y a partir de esto eh, se genere como, por decirlo así, como una conclusión un poco más colectiva y se pueda eh, arribar próximamente, más adelante cuando se decida, eh, a un segundo foro ya más de propuestas. Uh -huh. si no, esto es más bien de como un diagnóstico más, más general. Y a partir de esto, eh, lo que esperamos también es que se agrande también la participación de la gente en el, en el frente y luego sí hacer el segundo foro más de propuestas. ¿Y qué ejes se van a estar abordando en este primer foro? Eh, bueno, eh, digamos, hace como un marco más global lo que sería el extractivismo, colonialismo y después uh -huh. eh, las consecuencias básicamente de lo que es los agronegocios, en cuanto a la salud, en cuanto a la alimentación, en cuanto al uso de la tierra, la tenencia, eh, digamos todo lo que ya más o menos más o menos conocemos todos. Eh, eh, Sebastián, Luciana, te saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Eh, bien. Eh, contarnos un poco cuál eh, cuáles son por ahí los los puntos principales y a partir de digamos de qué personas de qué personas o qué representantes digamos van a estar llevando llevados adelante estos talleres o estas actividades en este primer foro por la construcción de la soberanía alimentaria eh, en este caso la, las personas que, que, que van a participar son como motorizadores del debate entre ellos podemos destacar a Rodríguez Pardo, Guillermo Folguera, Andrés Carrasco, Soleaba Ruti, se me van algunos, eh, Tamara Perlmutter, eh, Marcelo Viñas, uh -huh. hay hay varios viste está Félix Díaz, perdón, también, uh -huh. no no es bastante nutrido y con gente que realmente puede aportar bastante y también esperamos que los que no somos los motorizadores podamos Podamos enriquecer también el, el debate. Claro, supongo que con personajes como Andrés Carrasco, digamos, uno de los eh, principales, si se quiere, eh, identificados en cuanto a las investigaciones eh, específicamente que tienen que ver con los aeronegocios, eh, supongo que debe ser un encuentro bastante anhelado, digamos, y bastante eh, ansiado, por decirlo de alguna manera, en el hecho de poder eh, trastocar determinados temas que por ahí. Eh, no están en, en agenda hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, son muchas, muchas de las... No son muchas las voces, pero son muchas de las pocas voces que lamentablemente son bastante silenciadas, son rechazadas. También se va a to tomar como uno de los ejes el tema de, lo, de la educación. Uh -huh. Hoy yo soy alumno de agronomía y en la facultad, digamos, básicamente te enseñan un solo tipo de, de agronomía, que es la agronomía con la baja de línea de... De, de las corporaciones y la verdad que no te enseñan a, a ser un, un ingeniero agrónomo digamos para una agricultura con, con campesinos para que sea un, una producción de alimentos hoy básicamente eh, la idea es producir eh, por ejemplo forraje para alimentar ganado del extranjero y perdemos digamos nuestros mejores suelos que deberían garantizar la alimentación de la generación avenidera sin embargo esto Hoy no se pone ni en discusión. Uh -huh. Sebastián, eh, bueno, sí, sí. Eh, eh, veo el, el folleto de del primer foro para la construcción de nuestra soberanía alimentaria y veo que eh, se van a traja, trabajar talleres con perspectivas de género, educación, juventud, agua y cultura. ¿Cómo es, eh, sobre todo la, la cuestión de género y juventud? Me me resulta raro. ¿Cómo, cómo, cuál es la idea de trabajar esos esas perspectivas? idea es abordarlo sí abordar las dos perspectivas eh, una una de las ideas es digamos nosotros tenemos el territorio eh, vacío digamos la idea que tienen las corporaciones es de dejar vacíos los territorios para poder saquear uh -huh. eh, nuestra idea es digamos intentar volver a repoblar todos estos territorios y vivir de otra forma eh, volver a lo que en algún momento fue Y, y es en eso tienen es muy importante el tema de la juventud de volver volver al campo y básicamente el tema de de género es por la invisibilización que le da este modelo de los agronegocios al rol fundamental que tuvo y tiene en realidad la mujer y, y bueno es, es, este modelo es bastante bastante complicado en ese sentido y bueno la, la idea es Ponerlo nuevamente en discusión todo esto. Uh -huh. Y el, el tema del agua también es, es fundamental. Hoy, hoy en día se promueve la producción de biocombustibles eh, como si fuese la solución al cambio climático y, y no sé qué otros cuentos, y sin embargo esto eh, demanda para producir eh, un, un litro de, de agrocombustibles, unos 600 o 700 litros de agua. Esto no se pone en la discusión. Claro. Esto, todo, estas cuestiones se esconden y se te lo venden como si fuese un, el combustible del futuro y cuestiones que van a cuidar el, eh, el, el clima, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y Sebastián, ¿cómo se va a estar llevando a cabo, digamos? ¿Cuáles son las actividades o cómo está pensado para poder desarrollarse este eh, foro? Eh, bueno, si, yo no tengo acá exactamente lo grande, pero hay una primera parte que es como... Hay dos primeras partes que son más generales, más globales, que son, bueno, el tema del extractivismo, colonialismo, como un marco más global de toda la situación, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Eh, y luego, sí, el tema de estos dos partes, De, de las consecuencias del agronegocio y finalmente ya cerca creo que alrededor de las 5 de la tarde los paneles que son comunes digamos que al mismo tiempo se van a estar tomando estas estos ejes que son los que mencionaste Sebastián la idea es que con todo esto que se genere con todo este material que se genere es trabajar fuerte durante el foro para poder lograr una publicación y que el segundo foro no parta de la nada, sino que ya parta de un acuerdo bastante colectivo y, y un acuerdo previo, ¿no? Como para poder avanzar verdaderamente. Y Sebastián, vos tenés, o la agrupación, ¿tiene algún tipo de diagnóstico en cuanto a, a lo que se va a hablar justamente de la soberanía alimentaria? Eh, ¿Un diagnóstico actual, digamos, de la actualidad de, de nuestro país o de Latinoamérica? Sí, y bueno, hoy, hoy en día... Todos o muchos sabemos que nuestro país no, no produce verdaderamente alimentos, produce forrajes para, para alimentar cerdos de, de Europa, de China o peces y creo que está superando las 20 millones de hectáreas. Eh, esas tierras deberían utilizarse para producir alimentos. Nos, cualquiera sabe que en la Argentina lamentablemente Todavía hay chicos y personas que se siguen muriendo de hambre y aunque sea en la capital vemos a diario como lamentablemente la gente sigue comiendo de la basura misma. Y en un territorio tan extenso y rico eh, verdaderamente no podría ocurrir, inclusive en este sistema capitalista. Esto se podría resolver con algunas pocas decisiones políticas. Perfecto. Sebastián, eh, recordanos entonces... Cuándo y dónde se va a estar llevando a cabo este primer foro? Eh, es al 1.300 de la calle Carlos Calvo el 2 de noviembre de ahora unos pocos días, no? Falta una semanita, unos 10 días. Uh -huh. eh, vamos a estar ahí presentes y así que lo, los invitamos a participar a todos a aquellos que quieran participar serán bienvenidos. Perfecto. Y recordamos que está hay una un, una página en la cual se pueden se pueden inscribir y ahí les llegan los documentos para que puedan llegarse leíditos. Perfecto. Buenísimo, Sebastián. Muchísimas gracias por el contacto y seguramente allí estaremos. Dale, te agradezco mucho. Les, les agradezco a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.